pequeño y tranquilo pueblito cerca de la frontera mexicana nació Juanita Manana soñaba cantar ópera algún día y de su anhelo su papacito se reía pero nunca cesó en sus ambiciones cantando sin cesar el día pasaba y cuando una vecina protestaba más fuerte le cantaba sus canciones Hvala što Juanita alcanzó lo que anhelaba, la vuelta al mundo dio con sus canciones, y obtuvo dinero, joyas y ovaciones. A su papito escribió la gran artista, pidiendo fuera a él su guitarrista. Cogiendo su guitarra mexicana, el cuate se marchó del pueblecito, y ya no canta sola la banana, le acompaña a su viejo, el platanito.